Señoras y señores, la muñequita que toda la nación esperaba. El mejor regalo. Te cuento. Primero probé a Ali, me encantó esa mirada viril y apasionada. Después probé no a Martín y me enamoró con sus frases galantes y su tono de película inglesa. Pero Fer, oh, ¡ay! Consejo de la previa! No te lo puedes perder. El sábado 26 de julio a las 16 horas con la conducción de Juan José Cicerio. ¡Gracias, puto! Se acabaron los hombres en el mundo. No hay más hombres. ¿Te diste cuenta? ¿Y cómo lo no ves, que Luis, yo quiero a mi príncipe azul que viene galopando en su cor... César, soy tu príncipe azul y he venido a llevarte a mi castillo Ven, coge unas bramas y sube La lopemos juntos Lástima que no todo puede ser tan buena onda como la promo buena onda de brama. mandamiento machista número 69 El sexo es el 80% de la relación Practiquen La previa Ahora presten mucha atención a este fenómeno estereofónico Disculpa, ¿quieres más azúcar? Edward es un vampiro. Muere por beber mi sangre. Estoy perdidamente enamorada de él. Crepúsculo. Basada en el best seller mundial. Crepúsculo. Hi, my name is Jessica actress. living here in Argentina since I was. for Franco, Australiana, estuvo encallada en el puerto de Buenos Aires desde 1948. Es el día de hoy. ...que sigue encallada en el puerto de Buenos Aires... ...y se ha transformado en un restaurante exótico. Eso es un receptor de amplitud modulada. Radio AM. Nada puedes hacer por mí. Solo un remedio, vete, por favor. ¿Eh? Por favor. Irme. No. Cuando él está por llegar... ...no, ni por lo favor. pienses. Recobrarte y perderte de nuevo, no. Por favor. ¿Sí? ¿Me perteneces? Debes vivir para mí... Y nadie Por eso... favor, Antonino, por favor, comprende. No me importa Por favor, favores. te lo pido. Santo, no me importa. Por favor. Ven, ven conmigo tú una vez. Ven, no ven. entiendes. Ven. Tengo que estar con mi hija. Yo no puedo dejarla, no por es favor. Es una criatura! Por Mañana favor. No mi marido. ¡Adela! Todo ha concluido. Por favor, mi marido tiene que ir. Por favor, huya No, yo no quiero ir. Te ruego que termines con mi vida, por favor. Una muerte que salvaría tu reputación y la de tu hija. Te lo pido de rodillas, Antonino. No lo pienses más. Apresúrate, Antonino. Escucha qué furioso está, por favor. Derribar a la puerta y ya será muy tarde, por favor. No, no temas, no temas, amor, no temas. Llámala para tu proyecto. Se llama Jessy González Sajón. Es actriz, como escuchaste, es adúctil, apasionada, sensual y tiene un carácter divino. Te dejo su teléfono. 15 40 63 27 88. 15 40 63 27 88. I Always stay around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart on <laughs>